¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Bueno, acá con la preocupación y la angustia, el dolor presente respecto de lo que viene pasando con la docencia en general y lo que ha pasado en las últimas horas en Moreno en particular, ¿no? Sí, la verdad es que venimos en, en una situación、eh, muy preocupante en las escuelas de todo el país. Este, tenemos ya 20 compañeros muertos, ¿no? Tenemos 20 docentes muertos. La número 20 es esa compañera Mónica Argullo, que falleció en Moreno, y, este, y, y entendemos que son muertes evitables. n o Entonces, si son muertes evitables, no son accidentales, tienen una responsabilidad, y en este punto entendemos que la responsabilidad、eh, es de la gobernación de la provincia, n o que sostiene las clases、eh, funcionando a pesar de la situación en la que estamos. En, La cantidad de contagios, ayer se superaron los 22 mil casos.、Eh, ahora mismo el gobernador Kisilov está hablando、uh -huh. en, en cadena y viene planteando que estamos al borde del colapso de los hospitales, estamos en una situación de que esto ya no es una ola, sino un tsunami.、Uh -huh. eh, pero en ese contexto, las restricciones que se han tomado no contemplan de ningún modo la p r e s e n c i a l i d a d escolar. Eh, por eso empezamos en el día de ayer a ponernos en contacto entre, entre docentes del distrito, algunos de los distritos vecinos que también se fueron contactando, porque bueno, además vemos que los sindicatos no están haciendo nada.、Mm. Entendemos que hay un silencio y una complicidad con esta situación que c o n s i d e r a m o s criminal. n o Estamos además en un contexto donde、eh, realmente vemos que el colapso hospitalario es. Es inminente, ¿no? ya hace más de diez días que advirtieron los trabajadores del mercante que están en una situación este, casi límite. El propio secretario de salud del distrito ha reconocido ¿no? un, una capacidad s a l a r i a casi colmada,、mm. un incremento de internaciones. i n c l u s i v esta e situación de que las nuevas ZEPA、eh, hay muchísimas internaciones, casos graves de menores de 40 años.、Mm. Un crecimiento de contagios en niños muy alto.、Eh, por lo tanto, bueno, toda esa situación nos moviliza a los docentes a, a ponernos en campaña. ¿no? Digamos, lo que hemos discutido es、eh, impulsar de manera conjunta、eh, una campaña que tiene que ver con la exigencia de la suspensión de las clases presenciales. ¿no? Eh, entendemos que esto nos da para más.、Eh, cada día que pasa con las escuelas abiertas, Es un día donde los contagios van a crecer inevitablemente、eh, y exponencialmente. n o Todos los días nos vamos enterando de más casos en una escuela, en la otra escuela, en un turno, en otro turno.、Eh, digamos, la, la, el crecimiento de los contagios es también la mayor mortalidad. Eso es un hecho、eh, que hay que entender. Que todavía vemos que algunos compañeros. Eh, por ahí no no r a dimensión, ¿no? y que vemos que hay escuelas donde los compañeros este, hasta están contentos de la situación de estar en la escuela, porque obviamente que nos gusta encontrarnos con nuestra tarea, encontrarnos con los chicos, es lo que, es lo que nos gusta hacer, ¿no? enseñar a los chicos y poder verlos y poder estar presencialmente con ellos. Pero bueno, la verdad es que por más que seamos súper cuidadosos en los protocolos dentro de las escuelas, Estamos viajando a las escuelas, padres y docentes y chicos, con el transporte público atestado.、Mm. Y por mucho que se, que se priorice la esencialidad en el transporte público, etc., hay una frecuencia y una cantidad de modelos suficientes para que se viaje en los colectivos con protocolo.、Mm. Por lo tanto, el, el, la gente llega a la escuela ya contagiada del transporte público. Y si en tu casa no te puedes reunir、eh, con. 9 personas, bueno, en la escuela nos estamos reuniendo este, cientos y cientos de personas por día, ¿no? Entonces,、eh, la idea es, bueno, vamos a impulsar una campaña de manera conjunta, participaron este, las principales agrupaciones también docentes este, del distrito, así que nos hemos puesto de acuerdo entre todos en lanzar primero una campaña de fotos para que realmente los docentes, los papás, la s familia, s Puedan mostrar cómo viajamos,、uh -huh. ¿no? cuál es el riesgo que estamos corriendo en el transporte público.、Eh, con consignas, con carteles, vamos a ir impulsando un grupo a través de las redes sociales para ir este, saliendo a mostrar nuestra posición y nuestras preocupaciones con campañas de fotos.、Eh, también vamos a, a empezar a circular un petitorio、eh, donde bueno, ponemos estas principales cosas que nos preocupan. Y A partir de h o se transforman en nuestro, en nuestro pliego de reclamo.、Mm. Eh, que Si me das permiso, brevemente te lo, te lo digo. Sí, El pliego sí, de、tal. reclamo para nosotros es、eh, la vida primero: n i n g ú n estudiante, docente y auxiliar en s i t u a c i ó n de clases presenciales hasta que finalice la amenaza dental de la pandemia. Suspensión de las clases ya. Pedimos también vacunación masiva para toda la población, porque entendemos que no alcanza con que estemos vacunados algunos de nosotros, sino que se necesita realmente un plan de vacunación que contemple a toda la población. Este, entendemos que también vamos a pedir、eh, la p r o v i s i ó n de dispositivos informáticos, porque pedimos la suspensión de las clases, tenemos que continuar las clases virtuales.、Uh -huh. y... Bueno, necesitamos medios para eso, n o dispositivos informáticos para todos los estudiantes, para todos los docentes, para tener las herramientas técnicas adecuadas para continuar con el proceso.、Eh, también reclamamos Wi-Fi, conectividad, internet gratuita para la población, de manera que realmente puedan acceder a la educación virtual de calidad.、Eh, también exigimos el nombramiento de todos los cargos que faltan. No. durante el año pasado, y ya este año está pasando, este, es muy escasa la oferta laboral y es insuficiente. Hay miles de compañeros sin trabajo y entendemos que hace falta lanzamiento de cargos, no solamente docentes, este, para que haya más docentes atendiendo la conectividad en grupos más pequeños, sino también equipos de orientación escolar, este, técnicos, para realizar digamos, el proceso. Educativo a distancia y su seguimiento, para acompañar el proceso pedagógico que haga falta, por eso hablamos de, de cargos de orientación también, de equipos de orientación. Y por supuesto, entendemos que necesitamos cargos técnicos, ¿no? Porque hay un proceso tecnológico, asistir, colaborar en d i a g r a m a c i ó n de, de plataformas escolares, de, de clases a distancia, de salones virtuales y un montón de cosas que necesitamos, e q u i p o s técnicos informáticos y capacitación. Para que eso se pueda llevar adelante y garantizar de, de mejor manera, lo que fue el año pasado.、Eh, también vamos a pedir en este petitorio、eh, que se vuelva a reconocer las licencias laborales remuneradas a todos los que ejercen tareas de cuidado de menores y de mayores a cargo. En su inmensa mayoría, en nuestro gremio, somos mujeres y、uh -huh. somos las mujeres las que asumimos. En general, las tareas del hogar, las tareas de la educación remota, el cuidado de adultos mayores, el cuidado de niños. Por lo tanto, la sobrecarga de tareas nos afecta particularmente a las mujeres. Así que le pedimos este, que se vuelva a reconocer la licencia remunerada si estamos con menores o mayores a cargo. Por supuesto, vamos a volver a reclamar todo el plan de obras de infraestructura que siempre reclamamos. Para que todas las escuelas, mientras trabajemos virtualmente, se este, reparen, ¿no? Porque el año pasado, pasó todo el año, no existieron arreglos. Bueno, volvamos a la virtualidad, arreglemos bien las escuelas, definitivamente,、uh -huh. en manos de personal idóneo, con los arreglos como corresponde, bajo control de la comunidad. Y por supuesto, vamos a acompañar en este, en este pliego de reclamos este, la necesidad de subsidios económicos y sostenimiento económico. a Todas las familias que estén desocupadas durante la pandemia, porque entendemos que el acceso a la educación es un problema integral que no depende solamente de tener internet computadora、eh, o docente nombrado, ¿no? que también necesitamos que las familias puedan sobrevivir en esta pandemia.、Eh, por lo tanto, necesitamos asistencia económica a las familias de José Cepá.、Eh, y bueno, vamos a salir con todo a trabajar con esta idea de juntar firmas por estas. Por estos reclamos、uh -huh. no solamente f i r m a s de docentes, esperamos que firme toda la comunidad. Todos los que quieran firmar,、eh, que firmen: papás,、eh, colegas, vecinos, todos los que estén de acuerdo con estas cosas, que nos acompañen.、Eh, necesitamos juntar la mayor cantidad de firmas posibles y vamos a ir a entregarlas a las autoridades lo más pronto posible.、Eh, Que vamos también a ir organizando, probablemente para la semana que viene, alguna acción para ir a entregar este petitorio、uh -huh. y, bueno, y seguir este, movilizados por, por, por conseguir la suspensión de la presencialidad. ¿no? Entendemos hay... que no que no, hay, no hay chance de, de seguir adelante con esto. Esto、tal、realmente ya es muy grave. Tal cual. ¿Hay fecha de un próximo encuentro? No le pusimos fecha concreta, pero sí planteamos para la semana que viene volvernos a reunir,、uh -huh. un poquito para dejarlo también este, a criterio de otras acciones que pueden surgir de manera provincial, porque hay algunas iniciativas por parte de, de, los, de las seccionales multicolor, de sus i v a s y también para ir viendo cómo se plantea la agenda de la semana que viene provincialmente. Pero sí, este, la idea es que la semana que viene volver a ser. Un Zoom este, y que participen la mayor cantidad de compañeros posibles, que estamos mucho más que ayer, y, y que nos empecemos a organizar firmemente con esta campaña para empezar a poner el tema, ¿no? Digamos,、mm. y nosotros que tenemos la responsabilidad de los chicos, no cuidamos sus vidas, y no cuidamos las nuestras, y no lo va a cuidar nadie, ¿no? La prioridad es cuidar todo menos a los niños y a los maestros y a los auxiliares, y bueno, no lo podemos permitirnos.、Mm. Aquí en La Tincunaco quedamos a disposición para ser parte de la campaña, para difundir todo el material que vayan produciendo desde esta autoconvocatoria de docentes de José Cepas Paula. Te mandamos un abrazo enorme. Como siempre, te agradecemos estos minutos y quedamos a disposición. Muchísimas gracias.